Después de que nos haya sido notificada la sentencia firme del Tribunal Supremo condenando a Odey y Jurko a diez años de prisión, creemos necesario hacer una valoración tanto de esta sentencia como de lo que ha sido todo el procedimiento en contra de Odey. Consideramos que desde un principio ha sido un procedimiento muy mediático y dirigido a obtener un castigo ejemplarizante al extremo. De ahí la petición de casi 40 años que solicitaba el Ministerio Fiscal y que a todas luces era desproporcionadísima e insostenible. Así lo planteamos desde un principio y, aunque es cierto que el Tribunal eh, de la Audiencia Nacional no pudo materializar la condena de 40 años, no nos deja de parecer una barbaridad la condena de 16 años de prisión que le impuso por unos hechos de calé rocas En su empeño condenatorio desoyeron incluso los principios del derecho penal, castigándole por encima de lo que solicitaban las acusaciones y por encima también de, lo de del máximo penal establecido por el código para un delito de desórdenes públicos, le condenaron también a dos delitos de atentado a autoridad cuando en cualquiera de los casos nos encontraríamos únicamente ante un solo delito de atentado, le impusieron unas, unas eh, cuantías astronómicas en concepto de responsabilidad civil sin ninguna motivación Y todo ello, como decimos, con el único objetivo de condenarle a lo máximo posible. Después, el Tribunal Supremo corrige a la sección tercera de la Audiencia Nacional y dicta esta nueva sentencia, por la que finalmente Odeí es condenado a diez años de prisión y a una eh, responsabilidad civil de catorce mil euros. Es evidente que hacemos una valoración positiva de la rebaja de seis años de prisión que hace el Tribunal Supremo, Pero eso no quiere decir que consideremos justa la condena impuesta a Odeid. No podemos olvidar que son nada menos que 10 años los que ha de cumplir por un delito de desórdenes públicos y atentado a la autoridad que nos sigue pareciendo totalmente desproporcionado y, desbar y desbaratado. Una vez más, somos testigos de que no a todo el mundo se le aplica la misma justicia y de que a los disidentes vascos se les aplica el derecho penal de autor llamado también derecho penal del enemigo. Un claro ejemplo es que la condena se la impuesto a day es levemente inferior a la impuesta a otras personas que han sido condenadas por asesinato no hay más que ver la condena eh, a un policía nacional y a su hijo eh, cuando fueron condenados por el asesinato por haber asesinado a ángel Berrueta y que fueron condenados a 16 y 13 años de cárcel respectivamente así como otros muchos casos de, de violencia machista. Por último, no nos podemos olvidar que otros siete jóvenes de la comarca de Pamplona se enfrentan ahora a la misma acusación por la que ha sido juzgado y condenado Odeir. La mayoría de estos jóvenes se encuentran desde hace más de un año en prisión, dispersados por distintas cárceles del Estado español. Así pues, seguiremos trabajando y denunciando la desproporción de estos procedimientos con la esperanza de que todos ellos salgan cuanto antes.